has en la casa de la bomba todos los jueves de 7 a 8 en radioella.org Música Madrid está repleta de edificios vacíos, abandonados o infrautilizados, que podrían ser aprovechados para dar servicios públicos o para albergar viviendas. No existe un recuento oficial de edificios vacíos en Madrid, pero en un informe de este mismo año, 2014, las expertas contabilizan que solo en el anillo interior de la M30 hay 421 inmuebles y 573 parcelas abandonadas. El Ayuntamiento, mientras... Gasta 43 millones de euros anuales en alquiler de inmuebles para dependencias municipales, mientras mantiene edificios de su propiedad desocupados. Mientras, en toda España, y con la excusa de la crisis, menguan los servicios públicos, eliminan becas, escasean o no existen las actividades culturales asequibles, aquí todo el ocio y la cultura pasa por previo pago. Y según la plataforma de afectados por la hipoteca, el número de desahucios llega a los 400.000 desde 2007. Y estos vibrantes iluminan cartones. Bueno, pues has entrado en La Casa de la Bomba, un programa que se emite desde Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, y se remite desde varias emisoras libres amigas por todo el Estado. En esta ocasión han venido unas y unos compis desde el centro social ocupado La Quimera de Lavapiés para hablarnos de esta Ocupa en su primer aniversario. Bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Buenas. Hola. Bienvenidas a los estudios centrales de Radio ELA. Bueno, pues como comentaba un poco en la intro, lleváis un año ocupando el edificio que hay en la Plaza Cabestreros. Y bueno, pues nada, desde aquí felicitaros, daros la enhorabuena en primer lugar. Y bueno, pues si queréis nos podéis contar un poquito cómo empezó toda esta aventura de ocupar el edificio que hay en la Plaza Cabestreros y qué tal hasta ahora. Bueno, pues esto, el Centro Social Ocupado la Quimera es la continuación de, de un proyecto de... ...de varios centros sociales que ha habido durante siete años más o menos... Eh, ...aquí en el barrio de Lavapiés... ...y, y bueno, la historia empezó en, en el centro social ocupado La Escoba... ...que luego continuó en La Alarma... ...luego seguidamente fue Malaya... ...voy a decirlo así rápido y no voy a contar mucho la historia... ¿La lista de los Reyes Godos? <risa> sigue, sigue, sigue... Eh, ...luego fue Malaya... ...luego fue Casablanca que es así un poco un centro social así más conocido dentro del proyecto. Y después de Casablanca, pues eh, la asamblea se fue a, a la calle Mesón de Paredes, número 15, que fue el centro social ocupado Raíces, uh -huh. y una vez desalojados Raíces es cuando, un poquito tiempo después, es cuando se ocupó el edificio en la plaza de Cabestreros, que, que luego en su tiempo fue a llamarse La Quimera. Uh -huh. Estupendo. Y bueno, pues ya lleváis casi un añito, falta una semana para el cumple, que después ya me contaréis las actividades que vais a llevar a cabo con motivo de esta celebración. Pero bueno, contarme en primer lugar cuál es el estado ahora mismo del edificio, visto desde el punto de vista legal barra represivo. ¿Tenéis ya alguna denuncia? No, en, en este momento todavía no, no tenemos ninguna, ninguna denuncia, cosa que nos... Pues que nos sorprende a, a todas, ¿no?, porque lo normal sería que, que ya hubiera. Pero bueno, lo, a los pocos días de, de la liberación del espacio, eh, pasó por ahí uno de los de los dueños y, bueno, pues eh, hizo unas cuantas fotos, arrancó carteles informativos que había ahí y no hemos vuelto a saber nada lógicamente sí que de vez en cuando pasa por allí la policía... ...bueno, en Lavapiés pasa continuamente... ...hasta por debajo de las camas de, de las vecinas... ...y pasa por allí la policía continuamente... ...y ahora lo que hacen es eh, ir y de vez en cuando... ...cuando se enteran de que va a haber una fiesta... ...pues nos pasan una circular que ya tienen hecha desde hace más más de un año... ...y no solo a nosotras sino a todos los centros sociales ocupados... Y diciendo que no se puede realizar esa fiesta Son circulares municipales eh, De vez en cuando hay policía por allí Secreta también, dando vueltas por, por allí bueno Pero problemas de tipo legal Hasta ahora, digamos, eh, en serio no los hemos tenido Lo que no quita para que no los podamos tener en cualquier momento Porque ya sabemos que con denuncia o sin denuncia de la propiedad Pues cuando a este gobierno Y especialmente a la delegación del gobierno Y la dirección general de la policía se... Se le pone entre ceja y ceja, pues hacen su demostración de fuerza, no contra los sinvergüenzas eh, banqueros corruptos y demás, sino contra las personas que estamos intentando desarrollar nuestra vida un poco un poco mejor de lo que nos permiten. Bueno, el laboratorio 2 eh, estuvo ya en ese mismo sitio donde ahora está la Quimera, ¿cierto? O sea, es un centro social reocupado, como vosotras en alguna ocasión la habéis llamado. De hecho, ahí tiene la R en las siglas de, por ejemplo, vuestra página web. Creo recordar que estuvo ocupado desde el 99 hasta 2001, una cosa así. ...¿tenéis algún tipo de... o habéis tenido algún tipo de relación... ...con la gente que, que en su día estuvo allí o no? Sí, bueno, es decir, una vez que se, que se que se hizo público... ...la ocupación de la quimera, bueno, lo que luego se llamó la quimera... Eh, ...enseguida hubo un contacto directo con la antigua asamblea del Labo 2 ...que habían pasado ya 13 años desde que el edificio estaba abandonado... ...después de su desalojo entonces fue bastante emotivo porque la asamblea de la quimera hizo un, un esfuerzo por intentar ponerse en contacto con, con esa antigua asamblea ¿no? y que vinieran otra vez a, a disfrutar del espacio que, que llevaba 13 años abandonado desde que como he hecho antes de que desalojaron el lavador fue también muy emotivo porque porque bueno pues dentro del edificio había había varias pancartas del lago y esas se sacaron para hacerle un guiño a ese, a ese centro social eh, papá y mamá. Que de hecho todavía se puede ver alguna, si no me equivoco, en la fachada, ¿no? Sí, efectivamente, sí. <coughs> eh, casi un año después que, que va a ser el aniversario de la quimera, todavía hay una, una pancarta haciendo un guiño a... ...a ese centro social que estuvo que estuvo anteriormente ahí. <risa> y como bien dices, lo de la R también fue un guiño por, eh, por la recuperación del edificio. Ole. Vamos a escuchar un audio que he rescatado por aquí... ...de unos vídeos que hicieron de las sagas del laboratorio. Desde el marco incomparable del Madison Square Garden de Vinaroz... ...tenemos el placer y el gusto de presentarles a Guillermo Toledo... ...con la banda lo más Plus. Por favor, eh, Guillermo, ¿qué nos va a interpretar? Voy a interpretar una canción de mi gran ídolo, que es Rafael... ...que se llama Mi Gran Noche. Muy bien. Voy a intentar... ...es que no tengo muy bien la voz hoy. Bueno, una última voluntad antes sí. de... Sí, no tengo muy bien la voz hoy porque ayer estuvimos un poco... ...intentando celebrar... ...que la casa del centro social ocupado del laboratorio de Lavapiés... ...se queda en Lavapiés para darles un poquito en el culo... ...a los especuladores inmobiliarios... ...y a la manipulación de la cultura. Señores, lo sentimos mucho, pero el laboratorio se queda en Lavapiés. Adelante. Adelante. Bueno, pues eso, cositas emotivas de cuando el Labo II, uno de esos centros sociales de la saga del laboratorio, estuvo en esta misma plaza Cabestreros, que bueno, hay que decir que justo precisamente ese centro social quizá dista bastante de lo que es ahora, porque hay varias diferencias ¿no? con lo que fue en su día hace casi 10 años, pues en aquel entonces se, se utilizó para viviendas, en este caso es un centro social de uso público, estaba como la puerta esta que ahora da Cabestreros y que siempre se abre esa posición, pues, antes estaba cerrada y solo se, solo se entraba por la calle Amparo y bueno, pues qué más decir del Labo 2 decir que no sé si os suena sin dominio el, las raíces de lo que ahora fue Nodo 50 y demás pues eso surgió allí, así como dato mm, técnico, curioso y siguiendo con el presente, eh, como asamblea de ocupas, que ahora estáis en la plaza cabesteros Eh, ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué os, ¿Qué os hace entrar precisamente en ese edificio? ¿Cuál es vuestro propósito? Bueno, a, a mí lo que me gustaría antes es señalar una cosa que es, que es un poco paradigmática de, de lo que pasa con, con los edificios. Este edificio se construyó hace 40 años y nunca ha sido habitado, más que cuando el, la, las personas que estuvieron ocupando en, como, como Labo 2 estuvieron, estuvieron viviendo y haciendo centro social allí. O sea, ...y digo que es paradigmático porque claro, hay edificios que bueno que han sido abandonados... ...que uh -huh. han, no, que han pasado 20.000 cosas... ...pero un edificio que se construye, que se construye además de forma eh, en parte ilegal... ...si sí, eso leído, que se construyó de forma sí, ilegal... Claro, ¿no? se, ...se superaron las dimensiones decididas, invadieron el solar, de parte del solar de los edificios contiguos... ...los balcones son más grandes de los que podían ser, no cumplían las normativas... ...y, y entonces bueno se deja ahí, o sea, durante 30 años está ahí, se ocupa durante dos años... ...otros diez años vacío y ahora afortunadamente le estamos dando eh, vida al, al centro... ...y un poco de vida a esa parte de, del barrio, ¿no? Y es que es, es, es increíble, o sea, que, que pueda haber edificios... ...bueno, que la frase esa que utilizamos a veces de ni casa sin gente... ...ni gente sin casas es que es esto, ¿cómo es posible que haya edificios vacíos... ...y la gente no pueda tener dónde vivir o dónde reunirse? Sí, sí que es paradigmático, sí. Uh -huh. Bueno, y el CSREO La Quimera es una ocupa de barrio, pero sin embargo tiene unas particularidades eh, porque es un barrio que está muy céntrico en Madrid. Yo imagino que eso hace que las personas que pasan por allí, por este espacio, sean quizá más heterogéneas, un tipo así mucho más variado que, que en otros centros sociales de Madrid. ¿Qué pensáis? Mm, sí, bueno, de todas formas... <coughs> también eh, la quimera eh, abierta abierta lleva tampoco muchos mucho mucho tiempo entonces es verdad que desde a septiembre agosto septiembre del año pasado es cuando el centro social ha visto un movimiento de gente más más más diversa más Eh, ...ya no solamente también viene gente de los movimientos sociales... ...que es un poco la habitualidad de, de gente... ...sino también se acerca gente del barrio... Eh, ...gente de las asambleas que se crearon desde hace dos años y medio... ...de, de distintos barrios... ...hay una, una variedad y una diversidad que se está notando ahora... ...en estos últimos meses ¿no? de, de funcionamiento de la quimera. ¿Y esta variedad es precisamente lo que os gusta... ...o también hace la gestión más complicada? ¿O todo un poco? Buena pregunta... Bueno, hombre, to, todo compl todo complica en la claro, eh si hubiera una homogeneidad todo pues sería más fácil, pero sería bastante más aburrido también, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente las personas no somos no somos todas todas iguales, tenemos objetivos distintos, forma de trabajar y de comportarnos distintas y siempre y cuando se cumplan unos mínimos de respeto, pues eh, es mucho más enriquecedor que que las personas seamos ...cada una de una forma de, de ser y pensar que no que no todos iguales, ¿no? Pero evidentemente complica, ¿no? Evidentemente, y yo creo que esta sería la parte de crítica o de autocrítica... ...porque, bueno, pues hay a veces que... Pues ...como somos personas... ...hay a veces que incluso en las asambleas... ...claro, también hay que pensar... Las, ...siempre que se dice las asamblea, la asamblea del gent, del centro social... ...y se piensa en un determinado grupo de gente... ...y tampoco es así, las, uh -huh. la asamblea del centro social... ...al menos en teoría está compuesta por todas las personas que y colectivos... ...que de alguna forma participan en el centro social, por lo tanto es variable... ...porque no siempre son las mismas personas ni los mismos colectivos... ...y porque dentro de esos colectivos van cambiando, ¿no? Pero tú antes que decías de qué objetivos nos marcamos como, como centro social... ...pues eh, para mí uno muy importante es el de e intentar y, y hacer posible conseguir no reproducir determinados esquemas ahí dentro que son los mismos que hay que hay fuera, ¿no? Eso es muy a veces resulta resulta difícil y a veces eh, se reproducen esos esquemas, claro. pues porque todos vivimos eh, rodeados de, de una inmensa montaña de mierda y a veces <risa> no la ducha no es suficiente para para limpiértela, ¿no? Y ese para mí sería un objetivo importantísimo, ¿no? porque eso además conseguiríamos todas ser mejores de lo, de lo que somos. ¿Y qué me podéis decir del funcionamiento día a día del centro social? ¿Cuál es la mecánica? Pues varía un poco. Eh, es decir, si fijo, hay todos los días hay talleres eh, eh, abiertos y gratuitos. Eh, luego, dependiendo de, del día, de la semana eh, o de las fuerzas también de la gente que, que, que participa en la asamblea, pues se abre el centro social con, con la puerta abierta para que la gente pueda acceder y salir eh, a disfrutar de, del punto de encuentro, de ir a mirar la tienda de ropa gratis o, o los espacios comunes ¿no? que hay dentro del centro social. Pero vamos, eh, durante todos los días durante todos los días está está está eso no está eh, hay talleres y, y algunas asambleas de, de colectivos y, y luego pues dependiendo de los días pues está abierto para los haces comunes, como he dicho antes o también como la, la biblioteca también que es un espacio también común. Yo me refería más bien a la gestión del espacio. Por ejemplo, si hay una asamblea semanal abierta o cerrada, si, si todo el mundo puede participar, cosas de estas. Sí, es una asamblea abierta, nada más que si es verdad que que en esa asamblea eh, quienes, quienes suelen ir son las personas que ya participan dentro del centro social, ya sea como talleres, como colectivos o individuales de, que van a la asamblea de gestión. Uh -huh. Un poco para para que haya una pequeña cercanía y un conocimiento de quiénes estamos y quienes están eh, participando en, en la gestión del centro social. Uh -huh. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a poner una cancioncilla, así descansamos un poco las gargantas y, y continuamos enseguida, ¿de acuerdo? Venga, pues para todas ustedes, dedicada esta canción de, de Monaguillo sin fronteras. Ahí vamos. <risa> Otra puerta no es tierra, otra se nos abrirá besos, fronteras con su disco entre el cerdo y el mono, un mitiquísimo grupo maño de los 90. Y bueno, pues estábamos aquí en Radio ELA, la casa de la bomba, hablando con la gente que ha venido de, del centro social reocupado y autogestionado La Quimera, de Lavapiés. Y nada, estábamos hablando un poquito acerca del funcionamiento del CSO y no sé si queréis decir algo más pues de los colectivos participantes, un poco de las de los modos de funcionamiento y así. Eh, bueno. Pues va varias cosas, quizás. La verdad es que la, la gestión de un centro social es, es compleja, ¿no? Es compleja en la medida en que como no hay normas establecidas, uh -huh. más que las de la participación, respeto, etcétera pero no se no, no se le obliga a nadie a hacer nada en realidad, pues es, es más compleja que la de, un, la de otro sitio donde cada persona que quiere entrar, pues dice yo me tengo que atener a esto y ya está, ¿no? Uh -huh. Eh, precisamente ese es uno de los problemas que, que tenemos a veces en la gestión del centro y es la escasa participación de colectivos que teóricamente comparten una serie de ideas con las personas que estamos más habitualmente por ahí pero que después en la práctica eh, se autopractica el asistencialismo es decir, eh, utilizan el centro determinadas horas pero no participan en la gestión en global de, del centro y es algo que que queremos o sea esto esto que estoy haciendo es claramente una denuncia de ese comportamiento pero lo que queremos hacer con esto no es y, y lo hacemos continuamente no es denunciar sino animar sino intentar que las personas se den cuenta de que aquello es de todas y que sin la participación y la actividad de todas no vamos a conseguir eh, vamos a conseguir muy poquito y sobre todo lo que vamos a conseguir es lo que hablamos antes, es una frase que utilizo mucho, pero es que es una puta realidad. Mm -hmm. Es reproducir lo mismo que tenemos fuera. Entonces, la verdad es que tiene poca gracia, ¿no? Yeah. Eh, eh, dedicar un esfuerzo enorme, incluso alisgarte a posibles represalias le legales, eh, para después eh, caer en lo mismo que tenemos fuera. Pues, para eso te vas al Centro Cultural del Ayuntamiento y te dicen, aquí puedes venir de 10 a 12 y pagas 30 euros y, y ya está, ¿no? Mm -hmm. Eh, eso es lo que intentamos, que la gente eh, participe, pero participe de una, de una forma activa, es decir, no solo incluso participe con la presencia en las asambleas, sino eh, bueno, en todas las comisiones de, de trabajo que hay, en los grupos, en las en las actividades y en la toma de, de decisiones, claro, que después también a veces se producen situaciones de estas. Bueno, pues a mí esto no me gusta, bueno, pues haber venido a la asamblea y haber participado en la decisión y entonces eh, a lo mejor era otra, o, o lo asumías, ¿no? Bueno, es una pena, pero si tenemos que luchar, bueno, tenemos muchos frentes en todos los sitios, dentro, fuera, alrededor, encima, debajo, y dentro de nosotras mismas también, claro. <risa> Ya que hablas de esto, eh, también se me ocurre un tema un poco relacionado que es como el no sé cómo decirlo, como una incomprensión que hay a veces, que yo lo he visto en un montón de o en casi todos los centros sociales ocupados, de la típica persona que de repente viene y dice, "Ah, si pues esto es un espacio liberado, yo puedo hacer aquí lo que yo quiera", entonces, pues me quedo aquí esta noche a emborracharme y jolín, si no si no puedo hacerlo es que no es liberado este espacio. No, pues cosas así que unas confusiones que hay entre. ...en torno a los deseos un poco extrañas, ¿no? Sí, con eso... ...a mí se me estaba ocurriendo un poco el... ...uno de los objetivos que, que, por ejemplo, tiene esta asamblea... ...y que le ha dado bastante trabajo y fuerza... ...para, para poder cuidarnos, ¿no? Y unirnos un poco es que... ...es el... ...el, el luchar porque sea un espacio seguro... ...y por y por lo que es la autodefensa de, del espacio, ¿no? Y... Y eso sí es verdad que dentro de la Asamblea mmm, ha habido bastante trabajo para, para eso, no para tenerle que decir a alguien, eh, esto porque sea un espacio ocupado, mmm, no puedes hacer tú lo que quieras, más faltando el respeto al centro social o a la gente que pueda pasar por allí o cualquier ser vivo. ¿no? Entonces eso ha sido un trabajazo que, que a, a día de hoy, la Asamblea de, de, de la Quimera, sí que sí que se, se, se nota ¿no? ese, ese trabajillo que hay detrás, es decir, sí que hay una asamblea unida y fuerte a la hora de enfrentarnos a cosillas así que, que son un poco duras, uh -huh. pero que, que hay que hacerlas. ¿no? Ya. Y bueno, eso de, digamos, de puertas para adentro, no de la Ocupa, pero ¿y qué hay desde las puertas para afuera? Es decir, ¿cómo son las relaciones del barrio? Y además de cómo son, ¿cómo os gustaría a vosotras que fueran? ...esas dos preguntas os hago... cómo es en la realidad y cuál es el ideal al que pretendéis llegar? Bueno, pues la realidad hoy por hoy de la Quimera... <coughs> eh, ...con la relación con el barrio... ...es... Eh, ...poquita, pero intensa... ...es decir, hay vecinas y vecinos que... ...de cerquita de ahí por aquí de la Quimera... ...que sí que van poquito a poco entrando más al centro social... ...e incluso proponiendo hacer talleres... ...y, y suelen venir al punto de encuentro y eso... ...pero poquito a poco, decir, también es verdad que... ...que la Quimera pues es como que está en pañales, ¿no? Vamos a llevar, aunque es un año, pero el, la gestión de un centro social... ...y el abrir las puertas y que la gente entre y lo haga suyo... ...es largo y intenso, ¿no? Entonces, si sí es verdad que por ejemplo una de las cosas potentes... ...que hizo la Quimera eh, hacia el barrio y fue bastante bonito, emotivo... ...y, y la gente se lo, agrade lo agradeció un montón... ...fue una fiesta de, del agua que se hizo en agosto del año pasado... ...y fue increíble porque la gente de, del barrio, de la Lavapiés... ...estaba dando un baño, ya que no podían salir a, a darse un viaje a la playa... ...porque no todo el mundo podemos hacerlo... ...pues a, a partir de, de ahí se hizo mucho más barrio... ...se hizo mucho más barrio y la gente incluso ve la puerta abierta... ...por las tardes y se mete a jugar al futbolín o a... ...o a ver un... a echar un vistazo a unos libros... ...o a coger algo de la tienda de ropa gratis... ...o sea que sí que va poco a poco ahí... ...y como querer... ...pues que, que el barrio sea quimera... ...y que el quimera sea el barrio, ¿no?... ...es yo personalmente lo que lo que a mí me gustaría, ¿no?... ...pero pues no sé si si algo de, de comparar... Yo no estoy de acuerdo con que la pista del agua fuera bonita y emotiva... fue de puta madre... <risa> <risa> ...que nos lo pasamos aquel día... ...fantástico, nosotras, las vecinas del barrio, los niños gente que vino por allí fue estupendo. ¿En y, qué consistió? Pues pues en tirarnos agua <risa> fundamentalmente. Unas a otras pusimos, bueno, la verdad es que ahí en, en la plaza hay una unas escaleras y al lado de las escaleras una lámpara para las personas que tienen eh, dificultades para, para moverse solas. Uh -huh. Y entonces en esa lampa pusimos una, un enorme plástico. Bueno, no funcionaba demasiado bien pero sí, pero sobre todo no, para las personas mayores no funcionaba bien porque más pero sí. los niños se tiraban por ahí se deslizaban de cualquier manera Y luego pues por lo que son las clásicas guerras del agua, tirarnos agua con cubos, con, con pistolas de estas de, de agua y nos lo pasamos estupendamente, había un ambientazo estupendo y divertido, entrañable, fue, fue, fue muy bueno. ¿Eso lo repetiréis cuando vuelva a apretar el calor? Pues deberíamos es, pensarlo seriamente, yo, yo me apuntaba esperemos. inmediatamente. Vamos. Esperemos que para este veranito sí. podamos hacer otra otro día del agua. Mm. igual parecido o mejor porque ya tenemos estamos un poquito más curtidas y se puede preparar La mucho rampa mejor. será de más calidad sí, deslizativa Sí, definitivamente <risa> tendremos un par de cubos <risa> de arena para que parezca la playa. <risa> Oye, la playa de Lavapiés. La playa de Lavapiés. ¿Quién sabe si el barrio es más quimera y claro. organizan ellas y ellos ese día del agua? De todas formas, sí que desde fuera yo pienso que sí se puede ver como que las luchas del bar del barrio se sí van convergiendo en quimera, ¿no? Y, se puede, y vamos, pienso que hay una visibilización de diferentes colectivos... Que son muy típicos de ver en el barrio, ¿no? Pues los migrantes o, o no sé, los de o otros colectivos que sí que están presentes en Quimera, pues por ejemplo, haciendo comedores o cualquier otra actividad, ¿no? O sea, que realmente va cogiendo buena marcha, ¿o okay. <risa> bueno, la, la verdad es que este barrio hay hay un enorme movimiento social político sociopolítico, como lo queramos llamar y mira, hace el mes pasado el mes pasado estamos en mayo ya pues uh -huh. supongo que sería en marzo entonces eh, se hizo el primer encuentro de colectivos de lavapiés uh -huh. de la no de todos los colectivos sino de colectivos que más o menos compa comparten una forma de, de trabajo horizontal asambleario etcétera y durante la preparación de eso que duró varios meses Eh, fuimos conociendo gente que llevamos aquí viviendo muchos años, un montón de colectivos que ni siquiera sabían sabíamos que existíamos, porque no te da tiempo a, a, es que a, a conocerlo todo. Sí, aquel colectivo solo o sea solo para ese encuentro había in, invitados 60 colectivos, y había hay muchos más. Y no sé qué te estaba diciendo, pero... Que en verdad eso. que es un barrio con mucho movimiento <risa> sí, social. No, pero ¿cuál era la pregunta? Por favor, le pita la pregunta, señoría. <risa> Y aprovechando que estamos hablando un poquito de todo, eh, yo quería haceros la pregunta de a ver si podéis explicar un poquito para la gente que aún parece que no lo llega a comprender bien el concepto de precio libre que manejáis en la quimera. ¿En qué consiste y por qué habéis decidido establecerlo? Bueno, pues el precio libre, eh, esto lo llevamos haciendo, se lleva haciendo desde, si no recuerdo mal, desde Malaya. Y es un poco para, para romper con, con el sistema capitalista en el que nos tienen metidas, ¿no? Eh, por ejemplo, en la quimera de puertas para afuera, es decir, en lo que es la calle y lo que es el, el día a día, eh, nos imponen y nos dicen que lo que tenemos que pagar y por qué y y que bueno, no por qué, sino esto es lo que hay y esto es lo que tienes que pagar, ¿no? Uh -huh. Por cualquier cosa que compras o que vendas y tal. Entonces, desde el centro social aquí en este momento desde La Quimera, invitamos a, un poco a la gente a que a que desarrolle y a que valore el, el, lo que está consumiendo, ¿no? Y lo que está lo que está adquiriendo, ¿no? Y que ponga a esa persona el precio, ¿no? Y así incluso damos un poquito también a reflexionar el que el hecho de que el trabajo que hay detrás eh, pues puede ser bastante bastante duro y la gente eh, va a los bares y ni siquiera se pone a valorar qué es eh, lo que vale el trabajo de, de una persona que está detrás de una barra o detrás de una cocina sino a mí me dicen que tengo que pagar esto y lo pago, pues aquí se te invita a que tú reflexiones que tú tal. evidentemente aquí en Quimera no, no cobra nadie pero sí que... Que el, que el hecho de, de recaudar dinero para alguna causa política o social eh, colectiva pues también tiene su, su valoración y, y su trabajo detrás ¿no? el laborar los comedores, los cenadores o, o ir a comprar bebida o esas cosillas Y hasta ahora, la experiencia que tenéis de resultados, ¿cómo va? ¿Os da para pagar pues lo que vendéis allí o cómo, cómo se está funcionando? Pues sí, hombre, ahí pero, también... Perdón, no vendemos nada allí. <risa> Efectivamente, no, no, no se vende nada. Eh, pues depende un poco también, hay que ser sinceras. Es decir, ahí dependiendo eh, las actividades que haya, eh, el colectivo que esté abriendo en ese punto, el, el centro social en ese momento, cómo se lo, cómo se lo ocurre detrás de la barra, pues eh, la gente se va a aportar o no se va a aportar. Ha habido incluso momentos en los que... Se llegado a replantear porque hay gente que entra a emborracharse gratis, ¿no? Y eso es una de las cosas que desde la quimera no queremos porque no se trata de una discoteca y menos el pagar las borracheras de nadie, sino más como una reflexión política y social, ¿no? De que de que te estamos invitando a que tú valores y a que tú decidas el precio que, que quieras poner. No el precio, sino... El, el cambio, ¿no? El cambio que quieres hacer sí. eh, de lo que te están aportando, ya sea un zumo, una cerveza o, o, un, o un plato de comida de, del grupo de inmigración que, de Lavapiés, que dan comedores todos los domingos, con una comida súper rica y a precio libre, ¿no? Uh -huh. Y en otro orden de cosas, eh, yo en alguna ocasión cuando he hablado a la gente de este centro social, algunos lo primero que preguntan es, pero este esta ocupa que es del 15M? Y de ahí os quería preguntar qué relación hay con los movimientos sociales que surgieron a partir del 15M. En esta ocupa hay algo del 15M? Contarme. Bueno, yo creo que del 15M con lo heterogéneo, complejo, uh -huh. extendido que es, hay mucho en mucho o poco algo en, ...en casi todos los movimientos sociales... ...que no son constreñidos por, por cúpulas y demás, ¿no?... ...entonces relación con el 15M, o sea, relación institucional... ...evidentemente no hay porque ni el 15M... ...ni nosotras somos una, una institución, ni una organización, ¿no?... ...pero sí, sí que hay asambleas del 15M por aquí... ...o relacionadas con el con el 15M... ...o sea, aquí es una, una asamblea concreta de un barrio de, o de Sol y demás... ...pero sí para preparar trabajos... Eh, y a veces bueno, incluso a veces en invierno pues algunas asambleas de cercanas del 15M que no hay otro sitio donde reunirse, no tiene otro sitio, pues eh, se reúnen se reúnen aquí. Y con y con otros movimientos sociales eh, también y con otros otros colectivos, pues ahí ha habido reuniones de, de no somos delito, del tribunal ciudadano de justicia, uh -huh. del de, de transporte, no me acuerdo cómo se llama la, lo que se creó para ...para intentar conseguir el bono social... ...para el transporte para parados y pensionistas y demás... de eh, eh, eh, ...Madrid Transporte Público o algo así, ¿no?... Uh -huh. y, ...y un montón más que en este momento no, no me acuerdo... ...pero que sí, que, que se reúnen ahí, que participan... ...pues eh, un... ...la Plataforma para la Desobediencia Civil... Eh, uh -huh. ...junto con Bicicrítica y Ecologistas... ...han estado por ahí haciendo cosas... O sea, hay, hay, ...hay muchos y después de colectivos más pequeños... ...que son del barrio o de fuera del barrio... ...que son eh, tienen una actividad social, cultural... Bueno, siempre, casi todos los que los colectivos que pasan por ahí, independientemente de la actividad que tengan, tienen un contenido fuertemente social y, y político, ¿no? Porque hacer cultura o que sea en abstracto, pues para eso ya están otras. Ya. <risa> bueno, y antes lo comentaba la compi, un poco las actividades que hay ahora mismo, pero ¿podríais concretarme ahora, así más detenidamente, qué actividades permanentes se pueden encontrar ahora en la quimera? Sé que hay un montón pero así si ¿sí me podéis enumerar unas cuantas pues a ver eh, voy a intentar memorizar y ir por días eso eh, <risa> para que la gente le quede un poquito, de, de todas formas en la página web está súper actualizada eh, están los contactos de los, de los talleres para que la gente pueda ponerse en contacto por si quiere hacer algún taller a ver, eh, lunes hay teatro, hay un, unos talleres de teatro, los martes eh, solamente eh, está eh, yoga, lengua eh, interpretación de lenguaje de signos, eh, hasta las 7 porque luego se cierra el centro social por... ...por la asamblea de gestión de, del espacio... Eh, ...luego los miércoles eh, hay taller de flamenco... ...hay defensa personal, hay capoira también... ...los jueves eh, también hay teatro... ...pronto va a empezar el taller de serigrafía... ...lo que no sé qué exactamente qué día van a empezarlo... Eh, ...los miércoles también está la oficina de ocupación... Uh -huh. ...los jueves eh, malabares danza, creo que no me falta ninguno más los quizá los, los que de, de alguna forma están de, más o menos permanente que se está terminando de montar el de informática por ejemplo, el taller de informática uh -huh. y la biblioteca que está abierta siempre que el centro está está abierto ¿Qué tal la biblioteca? Pues terminándola de montar porque bueno pues los libros que nos han obligado a ...a llevar a varios sitios durante los varios desalojos... ...pues los hemos ido recuperando. Sí, alguien me ha dicho que sois expertas en mudanzas de libros. Sí, sí, sí, ya nos hemos conjurado además... ...para que si aquí desgraciadamente se produce un desalojo... ...los libros los dejamos, salvo algunos. Eh, por lo cual, uno por no cargar con ellos... ...y otro porque a ver si, hay, si los maderos se los leen... Y, y, les sirve de, ...y les sirve de algo. Pues sí. Muy bien. Y respecto a las actividades, vale, eso es lo que hay, pero mm, vosotras eh, cuando estáis ahí trabajando trabajandoos un espacio día a día, ¿tenéis alguna otra cosa que sí que os gustaría que se hiciera pero que ahora no se está haciendo? Si se os ocurre, si no, nada, ¿eh? Hombre, a mí personalmente, <risa> la gente me dice que soy muy pesada, pero eh, a mí lo que sí me gustaría es, es ver distintas edades ¿no? entrando eres decir masivas en plan de me refiero a hacer talleres para peques o talleres para personas eh, mayores uh -huh. eh, que, que no sé como algo un poco mucho más distinto de lo que tenemos hoy en día que, que la mayoría de personas pues sus edades no son ni muy peques ni muy cortas ni muy ni muy avanzadas entonces uh -huh. a mí personalmente me encantaría ver eh, talleres para peques o ...o grupos así de, de mamis y papis... ...donde se puedan reunir y compartir un espacio para... ...para de aprendizaje de con con, ese, con estas peques... ...y luego pues personas con avanzada edad... ...pues lo que quieran y lo que les apetezca hacer, vamos. ¿Alguna otra idea? Eh, eh, no lo hemos comentado todavía en la asamblea... ...pero una vez que terminemos de montar la biblioteca... ...que cuesta de cuatro salas y una de ellas... ...va a ser de literatura infantil... Eh, ...queremos utilizarla sobre todo ahora cuando llegue el verano y los niños no tengan no tengan cole pues que se acerquen por allí niños y niñas con sus padres y madres y, y poder hacer actividades creativas eh, con ellos aprender a leer uh -huh. aprender a leer de verdad me refiero no como desgraciadamente enseñan en, en el colegio sino hacer lectura comprensiva interpretativa y después de ahí pues sacar cosas y hablar que, que hablen lo que queremos hacer no sé si seremos capaces de de hacerlo, pero bueno, esa es la intención que, que tenemos. Muy bien. Y bueno, quería deciros así una pregunta un poco dulce. Además del momento este de la guerra del agua que hicisteis, ¿cuál es un momento que podríais decir ahora que ha sido el más chulo que habéis vivido como colectivo hasta ahora? ¿Podríais marcar un momento ahí especial? Pues no sé. <risas> Mira, a mí me, Yo recuerdo el, la inauguración, vámonos, cuando se hizo sí, la inauguración bueno, claro. se fue un día súper bonito para mí, para mí personalmente o para o para muchas personas ¿no? porque también <coughs> estábamos como dando, dándonos un regalo ¿no? a, a las personas que, que gestionan y, y pasan allí habitualmente el tiempo no eh, luego yo que sé a mí yo personalmente me acuerdo de muchos ¿eh? de muchos momentos súper lindos con, con eventos que se han hecho eh, colectivos que han hecho eventos donde luego ha sido un momento de encuentro, ¿no? Eh, de distintas formas para un poco para, para disfrutar también de, de, ese, de ese centro social, ¿no? Y de ese espacio. No sé, me estoy acordando de, por ejemplo, de, lo, de tres eventos que hubo de el ciclo el de Core 3, el, de, el espacio de, de, de música PUN y mujeres. Luego también a mí me pareció muy bonita ...una cena que se hizo en Navidad... ...con el barrio de Lavapiés... ...esa fue súper linda ¿no?... ...con una cena derecha y derecha... ...como como nos quieren imponer las Navidades... <risa> eh, eh, ...no sé... ...y ahora mismo me pilla un poco ahí de, de sorpresa... ...un momento que fue muy agradable... ...en lo personal... ...porque cada persona lo descubrimos seguramente... ...en momento distinto ...fue el descubrimiento de lo bien que se está en la azotea... <risa> ...que, que se, es un sitio estupendo... Sí, la que sí. y, ...y un momento... Y un momento muy divertido fue El, el primer día de estar ahí Cuando Hay poca gente que, que lo sabe creo Cuando otra persona y yo Estabas por allí trasteando y encontramos un teléfono Un teléfono que El teléfono tendría 30 años por lo menos Estaba allí Y lo enchufamos en la clavija Lo descolgamos, había línea y llamamos por teléfono <risa> O sea que y, y Debía de estar ahí yo no sé si incluso pagando Todos los meses, durante un montón de años, hay un teléfono que, que nadie, lógicamente, nadie nadie utilizaba. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno. Es que bueno, pero ahora sí. está corta la línea, ¿no? Ya. No se ha vuelto a, a enchufar. Sí, sí, pero es súper curioso, ¿no? Que alguien esté pagando ahí sí, sí, sí. una línea sí, suponemos, sin suponemos saberlo. Suponemos que, es que, que, que pagando. Nosotros, que respetuosamente, no lo utilizamos, pero... ¿No lo habéis planteado a hacer un locutorio? No <risa> hombre, <risa> hombre, pues Un locutorio economía, ¿No? a precio libre Vamos a hacer cuentas y si no sale bien <risa> sí. No, hay vale, que dejar a los locutores del barrio que, que hagan su trabajo también. Oye, y venga ¿Algún momento así que habéis dicho vaya mierda, algo así, uno de los peores que os gustaría que, pero que os ha servido para aprender? Pues, hombre, hemos tenido algunos conflictos internos con algunas personas que que incluso las que conocíamos de hace tiempo y algunas les apreciábamos y nos apreciábamos mutuamente. Y bueno, pues que muchas veces no se sabe, eh, que, que, no voy a contar los detalles concretos porque uh -huh. es absurdo, ¿no? Claro. No, no se sabe por qué, pues de repente se rompe todo y se produce ya no un desencuentro, sino un, un ataque contra el colectivo por parte de alguna persona. Que la verdad es que nos ha producido una tristeza enorme ¿no? y aunque hemos intentado reconducirlo hablarle más pues no ha sido no ha sido posible y al final hemos tenido que optar por, por pedir a las personas estas que se apartaran del, del centro y eso es una cosa que te deja que te deja un poco ya. estragada Ya, pero lo cierto es que en muchos colectivos, en muchos espacios, suceden este tipo de cosas y a veces es como difícil, ¿no?, gestionar el conflicto. Y eso que, vamos, que tendríamos que ir aprendiendo día a día porque al final el conflicto existe y es, vamos, del día a día, ¿no? Sí, el conflicto en las relaciones humanas es permanente y, y muchas veces no sabemos efectivamente cómo afrontarlo, sobre todo cuando intervienen sentimientos y demás. Bueno, bueno ah, si sí, quieres decir algo más, dime, dime. Sí, quería añadir un poco... Algo que suele ser un poco peliagudo eh, dentro de los espacios y centros sociales y que no solamente pasa en la quimera, pasa en, seguramente que pasa en un montón de centros sociales más. A mí es algo muy desarrollable y la, para la asamblea en general eh, también, porque esto se ha estado hablando bastante, es el tema de cuando nos encontramos con un agresor eh, por violencia machista ...dentro de, lo, de los espacios, ¿no? Y el cómo tienes que responder, gestionar... Eh, ...los cuestionamientos por parte de, a lo mejor, de colegas o tal, ¿no? Entonces esto si sí son suele sí, sí son momentos desagradables y bastante duros... ...porque desde la quimera, que es donde estamos hablando ahora mismo... Eh, sí que luchamos por estos espacios para que todo el mundo pueda participar hacer deshacer siempre respetando a, al resto pero muchas veces te encuentras con cosas con personas bastante desagradables y y pues que la respuesta tiene que ser pues eh, o a, a través de expulsiones o, o, o otros o, o generarnos eh, malas malas malas energías ¿no? ya yeah. Ay, bueno, eh, que estáis aquí como motivo de vuestro aniversario primer añito que cumplís eh, me gustaría que explicaseis un poco lo que vais a hacer para celebrarlo que va a haber en la quimera esos días me parece que es el fin del 9-11 una cosa así de mayo no es sí. 9-10-11 y 11. Uh -huh. bueno, pues a ver eh, bueno va a ser una, tres días de, de aniversario para hacerlo por todo lo alto uh -huh. eh, el viernes vamos a comenzar con una mesa redonda a la cual se han invitado a, a distintos colectivos eh, de distintas casa, causas políticas, en las cuales nos vamos a sentar para intercambiar experiencias y opiniones sobre cómo nos afecta la represión que estamos viviendo hoy en día, más vamos a centrarnos un poco aquí en Madrid eh, y, la a, y la que estamos padeciendo hoy. ...pues eso ¿no? en la actualidad... Eh, ...luego después de la mesa redonda... ...tendremos cenador... Eh, ...a cargo de, de un colectivo... Eh, ...contra la represión... ...que ya se dirá... Uh -huh. eh, ...luego vamos a tener a cantautores... ...y cantautoras... ...y luego vamos a poner eh, cumbia... Eh, ...noche de bailoteo... ...noche de bailoteo... ...que una gran compañera y amiga... ...nos va, nos va a deleitar... ...durante un par de horitas... ...para bailar cumbia... Luego el sábado vamos a empezar prontito a las 12 de la mañana con Porque a la una nos vamos a ir de pasacalles uh -huh. Nos vamos a ir a dar una vueltecita por el barrio Y entonces hemos quedado a las 12 de la mañana Con materiales para que la gente venga a hacerse sus pancartas Sus carteles, sus disfraces, lo que les apetezca vamos uh -huh. eh, Después del pasacalles iremos a, a comer Aún todavía no se ha confirmado Donde... Bueno, ya lo diréis. Bye, todavía no se sabe. Eso queda en standby by <risa> <risa> eh, Luego, después de la comida, eh, va a haber un espectáculo de circo. Eh, un espectáculo para todas las edades, eh, en busca del circo perdido. Luego habrá una obra de teatro, a cargo de, de uno de los talleres de teatro que hay dentro de la quimera. Y luego va a haber conciertos que aún todavía los vamos a dejar en sorpresas. <risa> Muy bien. <risa> Y luego el domingo pues vamos a tener un día de talleres, uh -huh. eh, va a haber comida también y luego se va a presentar el segundo manual de, de ocupación eh, a cargo de la oficina. ¡Ah, qué guay! Y luego va a haber merienda y luego pues hasta el cierre. Estupendo. Bueno, pues fin de cargadito de actividades que nos espera para esos días. Y bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosita más, ya llevamos un buen rato de programa. Eh, si os queda algo así en el tintero que queráis mencionar? Mm, bueno, antes preguntabas o decías que si queríamos hablar algo del desalojo del solar de... Sí, antes de iros de, me gustaría ah, vale. que... Sí, sí, sí, no, comentar ahora. En parte Perfecto. está igualado porque inicialmente habíamos planificado el terminar el pasacalles que ha comentado la compañera. Sí. <risa> terminarlo allí y comer allí junto con sí. la con, con personas migrantes y no migrantes pero que trabajan ...con ellas... Sí. En, el, ...en el solar precisamente... ...y, y después pues ya continuar... Uh -huh. ...cada una de las actividades que sea... ...lógicamente eso ya no se puede hacer... ...estamos buscando la alternativa... Uh -huh. ...hace un par de días esta semana porque, pues lo pues lo desalojaban... Claro, ...el ¿no? martes por la mañana lo desalojaron... ...sin previo aviso... ...y bueno pues aparecieron... El, ...ya el lunes por la noche nos preocupamos... ...porque aparecieron unos... ...pusieron allí unos carteles diciendo que... ...prohibido aparcar por, por obras... Uh -huh. ...pero como están poniendo los bichos estos... ...para las bicicletas eléctricas por todo el barrio... ...y haciendo agujeros, pues pensábamos que a lo mejor era por eso... ...pero no, el martes por la mañana... ...apareció una grúa enorme... ...que cogió una excavadora, la pasó por encima del muro del solar... ...la metió dentro del solar... ...y se pusieron a hacer agujeros y por supuesto a quitar la puerta... ...y fue la policía, bueno, estaba la policía desde el principio... ...sin, sin ninguna orden en concreto... ...porque eh, aquí la ley es es laxa para lo que les interesa que los que lo sea, ¿no? Entonces es cierto que hay una hay una especie de laguna legal en lo que se refiere a la ocupación que ni siquiera se llama así de de un, de un solar. Sí, porque es un por, solar, vamos porque a Porque se laide lo que estás ahí <risa> prácticamente y, y, y, va, y vas pisando por ahí, ¿no? Pero la verdad es que ha sido ha sido eh, bueno, en el solar se llevaban ya más de dos años. Está en el centro de, del barrio eh Mucha gente pasaba por allí cuando se hacían actividades, allí se hacían actividades aparte de asambleas, ¿sí? el festival de cine, parte del festival de cine de Lavapiés se hacía allí, muchas cosas que tenían que ver con la reivindicación y con incluso con sacar algo de, de dinero para las personas que, que lo necesitan. Y después se participaba muy activamente en las fiestas paralelas y paralelos también <risa> del, del, del barrio. Eh, ...porque además se hacen, pues, está, está a 10 metros... ...de donde se ponen la, las casetas, ¿no?... Uh -huh. ...y además en el último mes y medio... ...se había trabajado muchísimo... ...se había reactivado todo lo que todo el huerto... ...y, y se había arreglado aqu aquello un poco... ...y bueno, pues de repente aparecieron... Eh, ...bueno, hay que decir que el solar... ...es propiedad del Ibima... Uh -huh. ...el Ibima lo expropió... ...eh... ...y teóricamente tenía que haber construido... ...y entregado pisos... ...eh... eh ...vivienda social antes del 30 de abril. No, esto esto lo hicieron el 29 de abril para justificar que estaban haciendo obras y que y por lo tanto conseguirse un aplazamiento más a, para no tener que que que hacer obras, que o sea que construir legalmente ni que pagar indemnizaciones a las personas que, que estaban que estaban ahí. Mira qué cucos. Sí, y además fue fue todo un poco esperpéntico porque si es que Eh, aparecieron por allí, la policía, primero aparecieron los municipales, se fueron, aparecieron los nacionales, no eran UIF, eran, además eran solo seis nacionales, ya habían entrado los obreros a trabajar y nos preguntaban, no, enseguida estábamos ahí gente que, que, que sí que conseguimos sacar todo, eh, ahí la persona que fue del Ibima, no el Ibima sino la persona del Ibima que fue que era una técnica, el Ibima pues fue bastante colaboradora. Y la policía nos preguntaba, ¿pero esto qué es? ¿Esto es una ocupación? Ustedes sabrán a lo que viene, ¿no? Y, y lo preguntan ¿pero este es el número 810 de la calle Valencia? Pues no sabrá, ustedes sabrán dónde están, yo qué sé. O sea, todo así, era, era todo de... Es el enemigo, pues que se ponga. Y, ¿sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no estuvo allí Gila, pero, o sea, digo, me refiero a Gila, al, al grupo sí. de Lavapier, que se llama Gila David, pero pero habría estado habría estado muy bien, muy en sintonía con, con la situación y nada, pues nada, o sacamos... Pero bueno, pues ya sabemos eh, lo que lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Un desalojo... ¡Otra ah, mudanza! ¿Otra mudanza? <risa> <risa> bueno, pues nada, gentes majas que habéis venido desde la quimera. Añade, añade. Sí, quería añadir un poco, pues... Eh, joder, que me quedaba un poco con la última pregunta que nos hacías, con qué cosas... Eh, desagradar eso de malas, no Pasada dentro de la quime y, y luego pues nos hemos pues hablar un poco del desalojo del solar y sí de verdad que pues me gustaría terminar con diciendo que cop que qué grande es, es la asamblea de la quimera qué bonita es todo todo lo que está pasando ahí dentro y, y que no sé qué que es súper grande no el, el, el día a día esas pequeñas revoluciones que vamos que vamos haciendo y que la lucha sigue y que Y que a pesar de, de desalojos que, que últimamente está viendo bastantes, mmm, nosotras seguiremos ahí luchando y y resistiendo. Y si no, pues otra mudanza. <risa> Muy bien, pues acabamos con esa nota positiva de un desalojo, otra ocupación. Y nada, pues agradeceros de nuevo que hayáis venido a la ELA en vuestro aniversario. Eh, os esperamos al año siguiente. En 2015 Gente <risa> que me estáis escuchando Os dejamos ahora con el especial Antiespecista que hemos grabado esta mañana Ahí os dejo con el especial venga Gracias Brothers and sisters I want to see your hands out there I want to see your hands I want everybody to kick up some noise I want to hear some revolution out there brothers I want to hear a Brothers and sisters The time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. That's right. You must choose, brothers. You must choose. It takes five seconds. Five seconds of decision. Five seconds to realize your purpose here on the planet. It takes five seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify I want to know Why are you ready to testify? Why are you ready? I get you a testimonial. Pues muy buenas, eh, chavales. Eh, ya estamos otra vez con la sección antiespetista, eh, con dos compis que han venido en esta ocasión para contarnos alguna cosita con relación al tema de liberación animal, antiespecismo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Radio de la una vez más. Muy bien, buenos días. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Pues gracias a vosotros por venir. Bueno, que en primer lugar, en esta ocasión estamos grabando en el día, bueno, el 1 de mayo, 1 de mayo, en breve saldrán las manifestaciones como cada año y demás y quería empezar la sección en esta ocasión simplemente eh, a modo de introducción. Eh, bueno, como ya sabéis, el 1 de mayo pues en este día se reivindica o se pone de manifiesto la explotación laboral para los para las personas, para los seres humanos y quería preguntaros si pensáis que podría establecerse algún tipo de paralelismo entre la explotación laboral de las personas... ...y las vacas, cerdos, gallinas y demás animales... ...que día a día están en las granjas. Hombre, creo que hay elementos más que de sobra... ...y argumentos más que de sobra para, para pensar... ...que sí hay un paralelismo bastante grande, ¿no? Que la motivación de, de ambos tipos de explotación... ...pues es común, ¿no? Que es la obtención de, del beneficio económico... Y pues al final, cuando estás hablando de explotación animal y cuando estás hablando de explotación de humanos, pues estás manejando un poco los mismos términos, ¿no? Plusvalía, mercancía, propiedad eh, nos y también pues, eh, resistencia, ¿no? También rebelión, como se estuvo comentando en la última vez que, que vinieron los compañeros, ¿no? Hablar un poco uh -huh. de, de todo esto. Eh... ...también el origen del movimiento obrero... ...y el origen del movimiento de derechos de los animales... Eh, ...están bastante ligados en el espacio y en el tiempo... ...y bueno, no sé, pues adelantar a lo mejor que sobre todo esto pues están preparando un libro los compañeros de la editorial cuatro ediciones que es una, una traducción de una serie de artículos de, de Jason Gribal que saldrá con el título seguramente de los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos Pues viene muy al hilo la verdad de este día y bueno pues eh, sin más con esta reflexión pasamos a, a la sección que os habéis preparado para hoy que nos tenéis que contar hoy Venga pues vamos a contar diferentes cosillas así para hacerlo un poco variado ¿no? Y nada, pues vamos a empezar, empiezo yo, si queréis, con, con pues como sabéis, hace ya varias semanas ha empezado en Madrid la temporada taurina, uh -huh. y pues mira, te tengo aquí datos del 2012, que se, según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Estado Español, pues en el 2012 se llevaron a cabo como 14.004 estudiantes festejos taurinos en todo el estado, pues es, entre corridas, encierros, etcétera, lo que implica pues la, la tortura y, y muerte de miles de toros. Este año que va, va a pasar lo mismo, ¿no? O bueno, que ya ha empezado a pasar. Uh -huh. Y bueno, o sea, tampoco vamos a hablar aquí de lo que es la tauromaquia, ¿no? Porque ya más o menos todo el mundo sabe lo que es, pero sí que sí que a, el año pasado el gobierno lanzó una iniciativa que que se ha llamado Plan Pentauro. ...que es una ofensiva taurina a nivel institucional, ¿no?, y cuyo objetivo es la protección de la tauromaquia... ...y la renovación de su imagen de cara a la sociedad. Supongo que, pues, han visto, ¿no?, que es que, que está en horas bajas y, y han decidido actuar. <risa> y nada, pues, no sé, ellos lo, lo, que, lo que pretenden es ensalzar el, el valor como tradición, ¿no?, como siempre hacen... insistir en su carácter artístico y cultural... ...y tratar de fomentar la asistencia del mayor número de personas a, a sus eventos y no y para esto pues están promoviendo el funcionamiento de escuelas taurinas... para niños Madre mía. Eh, pues, pretenden tener mayor presencia en, en medios de comunicación eh, están reduciendo costes ¿no? en de entradas y así para <coughs> para facilitar la accesibilidad a jóvenes y trabajadores y eso pues intentar intentar interna, internalizar lo que es eh, lo que ellos llaman una su tradición, ¿no? Mhm. <risa> un poco en la línea de esto que intentaron hacer o que no sé si lo consiguieron de proteger esto con el tema de bien de interés cultural o algo así. Os suena que como que legislaron uh -huh. al respecto o pretendían legislar? Sí, lo habían llevado al Parlamento, ¿no? Lo habían presentado. Sí, dicen que como que lo han aprobado, pero lo que todavía no tenemos muy claro es la la eficacia real, la utilidad real, porque cuando lo aprobaron lo introdujo el Partido Popular, pero luego salieron unos del Partido Socialista diciendo que, bueno, que en verdad era un gesto de cara la galería, pero que no tenía luego uno, una posibilidad, de, o sea, que a la hora de aplicarlo que tampoco da para tanto. Uh -huh. No sé, es una cosa que estamos todavía pendientes de, de descifrar lo que significa. Ok. <risa> ¿Más casitas Pues sí, o sea, pues eso, pues frente a la tablomáquia pensamos que, que es necesario oponerse, ¿no?, por una cuestión ética y de justicia y, y que el arte o una tradición no es legítima en estas prácticas para, para nada ahí ¿eh? y entonces pues, o sea, mucha gente sí que está en desacuerdo con la tauromaquia, ¿no? es algo ahí más fácil ahí de, de que cae la gente, ¿no? que otras cosas, a lo mejor, como temas de alimentación y así, pero pero el hecho de, de estar en desacuerdo tampoco va, hace que vaya a acabar esto ahí si si no hay una contraofensiva, ¿no? Uh -huh. para, para conseguir abolirlo ahí ¿eh? Y bueno, pues no sé, eh, ahora mismo en Madrid se está llevando a cabo una campaña que se llama Muestro mi rechazo y no sé, pues frente a esto pues se proponen cosas que, que se pueden hacer, ¿no? A nivel personal. ¿Tienes algunos ejemplos? Sí, tengo aquí, que me he apuntado del panfleto que he, que he pillado <risa> y me lo he leído. Genial. <risa> Y pues no sé, pues mira, una de ellas puede ser compartir la información del tema con familias, amigos, conocidos, en entornos de trabajo. <risa> Hablarlo. Hacerlo visible en las calles, ¿no? Estereolizar el rechazo, por ejemplo, eh, con pancartas en ventanas, difundiendo en las calles carteles, pegatinas, panfletos, eh, señalizar y visibilizar lugares donde, que se lucran y se enriquecen. A, a costa de la vida de animales, Ajá. boicotear y dejar de consumir productos de empresas que o sea, que financian estos eventos taurinos, participar o, o montar actos de protesta y de difusión antitaurina y luego, pues me sé cada uno no, también se le podrán ocurrir mil cosas. Uh -huh. Me surge la pregunta si, si sabéis de alguna forma en la que se podría averiguar, por ejemplo, el tema de empresas que, que apoyan esto. La verdad es que yo no tengo ni idea de cuáles pueden ser las empresas, pero quizá en internet... A nivel de investigación muy profunda no tengo ni idea, pero yo cuando, yo cuando voy por la calle he visto carteles de corridas y de eventos taurinos... Como recortes, por ejemplo, que se ha hecho ahora este, este fin de semana, creo. Los patrocinadores a lo mejor. Claro, aunque... abajo vienen, uh -huh. en el propio cartel te vienen las empresas uh -huh. realmente suelen ser empresas directamente de, de prensa especializada sobre el mundo taurino uh -huh. y realmente muy poco más, pero pues no sé por ejemplo el otro día eso, que se iba a hacer un festejo de, de recortes uh -huh. y venía como patrocinador Celorrio que es una marca de, de conservas uh -huh. y bueno, a lo mejor también otras empresas que a lo mejor se podría señalar un poco es las que participan en la venta de las entradas Como puede ser Carrefour o Fnac, que con toda su imagen así, así de progreso, es. pues te vende lo mismo una entrada para una obra de teatro alternativo que para ir a ver a los Stones. Y bueno, no sé, no se me ocurre nada más de si que le hablamos a otra cosa, pero no si sé, tienes tú algo que decir. Sí, mira, esta semana ha sido el 24 de abril es el día del animal de laboratorio. <risa> bueno, es un concepto un poco ...que te suena ya un poco raro, ¿no?, lo de animal de laboratorio... ...pero ya. bueno, hay buenas intenciones detrás de, de ese gesto... ...y pues decir que por el día 24, pues... ...los compañeros de Askequincha Liberación... ...pues han hecho pública una investigación... ...sobre experimentación animal en las facultades... ...del Estado Español... Eh, ...lo que han hecho, pues es... Eh, ...llamar a todas, una por una... ...y mirar la web, mirar el programa educativo... ...de todas las instalaciones... ...y han hecho, pues, un listado de todas las... ...las universidades en las que se experimenta con animales... ...los indicios que han encontrado... ...las pruebas que han encontrado... no ...simplemente pues es una forma de visibilizar... ...que eso está ocurriendo... ...y saber dónde está ocurriendo también... ...pues para que la gente pueda ir allí a mostrar... ...de alguna manera pues su oposición a esa práctica ¿no?... ...y también han sacado... ...pues muy interesante también... ...desde mi punto de vista... ...pues un manual de objeción de conciencia... ...para toda la gente que estudia... ...una carrera como pueda ser... Eh, ...biología o medicina... ...veterinaria o incluso psicología... ...y le lleguen de repente... ...con que tiene una asignatura... ...en la que tiene que coger un ratón... ...y estar haciéndole pruebas durante todo el año... ...o una prueba con... ...con una rana, con una mosca... Eh, ...etcétera, como pueda ser fisiología animal... ...o otro, otras asignaturas... Uh -huh. Y pues esa persona por motivos éticos y de justicia no quiere experimentar, pues que tenga un poco unos recursos, porque en algunas facultades está muy mirado y está, por así decirlo, aceptado, pero en otras es bastante complicado. Estos dos materiales, tanto la investigación como el manual, se pueden encontrar en la web de Askekincha, que es askekincha-liberacion.org. Askekincha lo voy a deletrear porque tampoco... A-S-K-E... -z y pues nada, animar a la gente que tenga interés en el tema que, que le eche un vistazo y, y, y pues no sé, tenga un poco de repercusión en ese currazo que se han pegado Estupendo, muy interesante ¿Alguna cosita más? Mira, pues también echando el ojo, no sé si te acuerdas de un día que estuvimos aquí uh -huh. y comentamos sobre el libro este de los verdes son los nuevos rojos sí, sí, sí. El, el autor Will Potter tiene un blog que se llama Green the New Red y echando el ojo pues, se me encontrado una noticia reciente Está en inglés, ahora sí, yo voy a contaros más o menos lo que he podido entender. Fantástico, aquí, ¿no? fantástico. <risa> Pero si sí, me podéis echar un cable. <risa> y pues nada, se trata de, de un, un par de chavales, ¿no? Que sobre todo de, bueno, si los dos han sido con, condenados, ¿no? Sobre todo uno de ellos a 30 meses de prisión. Eh, son activistas por los derechos de los animales y, y esto es pues, sucedió en agosto del 2013, ¿no? que iban, iban en un coche por una carretera de Illinois a una de la mañana así y, y les pararon uh -huh. en un control policial y no sé, la policial les paró con no sé, cualquier cochorada, ¿no? ahí les, les comento para, pero vamos, que como que olía raro, ¿no? que, no era, que les podían registrar el coche y, y les encontraron una cizalla, ¿no? y un, y un alicate o algo así uh -huh. Sí, y, y bueno, ropa de chanda, <risa> bolsa, guantes, sprays Vamos, objetos que, que, pero que en realidad tampoco, que cualquier persona en realidad puede llevar ese tipo de objetos y, y no tendría el mayor problema ahí, ¿no? Uh -huh. Decía el FBI que, claro, que esta gente no es gente normal, son activistas por los derechos de uh -huh. los animales, entonces ya, solo por ello, pues eh, fueron acusados de posesión de herramientas de robo, que es un delito bastante grave. Uh -huh. Y y que, a, al parecer, o sea, le separaron en Herramientas un, en de robo, ¿eh? La Robomatic 2000. Claro que, no sé, pues, yo no, hice... Te paran con cualquier... Sí, sí. Vas a arreglar ahí la luz de tu casa y te pillan con los alicates y te meten... A nadie le van a acusar de, de nada, ¿no? Ah, ni ¿no? uh -huh. menos de cotterroristas ni mucho menos ahí, ya. pero bueno. Y nada, o sea, pues, sí que le separaron en, en dos coches, ¿no? Y, y uno de ellos, parecieron yo, como como decían, que el que vino es no sí. como que estaba en la lista de vigilancia de terroristas ahí si ¿Sí te que estuvimos hablando sí. que se pues, hacen sus listas ¿no? de sí, terroristas imaginarios uh -huh. y nada pues que creo que les pusieron una fianza que, que es como diez veces la típica allí de unos pues, a uno de ellos cien mil dólares y a Kevin doscientos mil dólares es como diez veces lo, lo normal ¿no? por estas cosas sí. y nada pues a, pues al final eh, en el FEBI estuvo presionándoles, ¿no? También como de, con amenazas de, de meterles más cargos ahí adicionales. Ahí, al parecer, tienen un montón de, de casos también sin resolver, en granjas y así. Y, los y de hecho, creo que se nombró en el caso un, un caso histórico que hubo, el, que llevó a cabo una investigación histórica que llevó peta, ¿no? En 1990, en una, en una granja de cerros ahí, ¿no? Que como que demostró a un montón de animales abandonados y que se trotocutaban y así. Y, y bueno, que tenían un montón de casos ahí que les amenazaron con, con echarles encima ahí y al final pues se tuvieron que declarar culpables ahí para no comerse más marrones y nada, y el, el chaval este pues tiene 30 meses de, de condena, actualmente está está dentro de la prisión está ya. dentro a otro chico sí que lo sacaron pero claro, tampoco pues ya eh, cada vez que viaja o cada vez que se tiene que mover por allí ya el, el, la seguridad nacional, la TSA que es la Transportation Security Administration uh -huh. pues ya lo está identificando todo el rato, han ido a visitar a su familia en el, el FBI también y nada y pues eso... A ver igual pues les pillaron con una serie de cosas en el coche que pues hombre a lo mejor te pueden convertir en sospechoso yeah. no yeah. <risa> pero como mucho no que claro. la noche anterior de que le escogieran eh, se había atacado bueno sabía se había, sí, se había atacado una granja de la industria peletera más o menos cerca mm. eh, y en los últimos seis meses del 2013 10 granjas pereteras habían sido atacadas en Estados Unidos y hay que decir que la mayoría después de la detención de ah. de estos dos uh -huh. entonces pues lo que dicen ellos y lo que dicen también en su página de, de apoyo es que realmente pues eso que el FBI estaba quedando bastante ridiculizado bastante evidenciado su incapacidad para detener a nadie estaba viendo una oleada de liberaciones y Eh, podéis ver los comunicados de todas esas liberaciones en directaction.info uh -huh. porque a lo largo de este verano es verdad que es que han, han estado saliendo eh, miles y miles de visiones y de zorros de sus jaulas en Estados Unidos y claro la, la, la cosa que más choca es pues que no sé a lo mejor puedes pensar que ha pasado un hecho catalogado como delictivo no y a las 24 horas Eh, detienen unos activistas en el coche con cosas que podrían ser, haber sido utilizadas para hacer esa acción, eso en todo caso sería como una supuesta prueba o, o evidencia o genera una sospecha de que has cometido esa acción en concreto. Pero aquí el salto cualitativo es que ellos no les acusan de esos ataques. Sí. A ellos les no les han acusado de ningún ataque porque tú puedes tener eso que te supuestamente te incrimine uh -huh. y a raíz de ahí construir una acusación de que has hecho unos ataques y aún tendrían que demostrar pues que tú habías estado en esa granja ese día o tal, pero a ellos eh, no han necesitado ni siquiera acusarles de ningún ataque, solo por poseer las herramientas llamadas herramientas de robo, uh -huh. ya les meten en el talego y en cierta manera pues calman un poco la opinión pública y, y como que quedan un poco mejor, no más de más eficaces. Ya. Pero claro, posesión de herramientas de robo que es, pues porque el... es, es legal venderlo, <coughs> o sea, es legal vender alicates, y si hayas, el héroe Merlin puede vender todos los días muchas, uh -huh. pero si tú las compras y las llevas juntas en el coche y eres un activista, ya no hace falta probar que tú has estado en ningún sitio a ninguna hora, simplemente o sea, culpable claro. comes dos años y medio de prisión. Eso <risa> es pues fuerte, ¿eh? Pues sí, no, bastante locura, fuerte. Pues nada, lo último que quería decir de todo esto es que, Hay una web en la que se puede seguir un poco el caso Pues eso, lo que comentabas tú Que Tyler sale ya, pero Kevin Olive sigue dentro Y hay una web que se llama Support, con dos P's, kevinandtyler.com Ahí se puede seguir el caso eh, Las cartas que están escribiendo ¿Cómo se escribe Tyler? Eh, T-Y-L-E-R com, sí, .com Las cartas que, que escriben desde dentro Si necesitan algo Hace poco ha sido el cumpleaños de Kevin Olive que cumplió 27 años, pues le han enviado 27 libros, no sé, para estar un poco así pendiente. Me imagino que aquí también, mira, si sí, hay una hay un apartado en la web que pone Send Letters, que a lo mejor si os apetece podéis escribirles, no, que siempre viene bien a la gente que está dentro una cartita, una postal. Sí, claro sí. Bueno, pues ¿queréis contar alguna cosa más? Sí, el último que habíamos traído así preparado pero viendo que igual nos estamos ya no, eh, yendo de tiempo un poco pues era una reseña por no sé pues por si hay alguien que está interesado un poco en, en todo esto que estamos comentando en el tema ¿no? de, de la liberación animal pues un poco de, de alimento Genial. para el cerebro es un libro así que se ha convertido en un clásico con los años que se llama introducción a los derechos animales tu hijo o el perro ...de Gary Francione, eh, escrito en el año 2000... Uh -huh. ...y aquí en el Estado Español traducido y editado sin permiso... ...y anónimamente, pues uh -huh. no sé hace cuánto exactamente... ...porque no está fechada la edición, pero vamos... ...tres o cuatro años, me imagino aproximadamente... Uh -huh. ...pues Gary Francione decir, o bueno, no sé pronunciarlo... ...no sé si Francione, Francione o como sea... ...decir que es un abogado... Eh, ...y que él sobre lo que escribes realmente sobre ética... ...un poco a lo mejor filosofía y, y también sobre sobre leyes, ¿no?... ...el aspecto legal un poco de, de la cuestión de la explotación animal. Eh, es una figura un poco controvertida dentro del movimiento de liberación animal... Pues, ¿Por qué? Pues porque tiene una forma de decir las cosas eh, un poco tajante... Uh -huh. eh, seguramente movido por su pasión y por su convicción uh -huh. eh, y entonces pues es de esta gente que o, o te gusta o no te gusta nada, ¿sabes? Eh, se le tiene como referente así un poco de lo que es más el abolicionismo él ha marcado muy claramente una línea teórica ante lo que es el movimiento de bienestar animal o de defensa animal así un poco más abstracta y lo que es el movimiento por los derechos animales y ha hecho un esfuerzo teórico por por definir cuáles son esos derechos no fundamentales y sin los cuales pues hablar de de que se está defendiendo a los animales pues no tiene mucha consistencia. Uh -huh. Este libro es donde él expone un poco así su su pensamiento. Creo que es un libro que para una persona que no está familiarizado con este tema está bien, aunque también pues eso, ¿no? Tampoco es un libro o sea, que te tienes que concentrar un poco. No, para Tampoco iniciarse, digamos, digamos o, sí, sí, sí, sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que le pues eso, que tienes que tener un poco de hábito de lectura o, o tener ganas de verdad de leerlo, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor a ratos puede ser un poco filosófico, pero bueno, es de lo que trata. Y no sé, pues por no extenderme mucho, eh, básicamente él pone ahí sobre la mesa una serie de conceptos que a mí me parece muy interesantes. El primero es ...el de esquizofrenia moral, dice que pues dos tercios de los estadounidenses... ...según las encuestas de la Sociedad Press están de acuerdo con la siguiente frase... ...el derecho de los animales de vivir libres de sufrimiento... Mm. ...debe ser tan importante como el derecho de una persona... ...de vivir libre de sufrimiento. ¡Joder! Y luego también parte de otra encuesta que dice que más del 50% cree que es un error... ...matar animales para hacer abrigos o cazar por deporte... ...entonces dice cómo podemos explicar que con estas opiniones eh, luego... ...la práctica que tengamos sea, ¿no?, de comernos a los animales... ...de ir a rodeos, no sé qué... ...pues entonces él saca el concepto de esquizofrenia uh -huh. moral... ...que es decir y pensar una cosa y hacer otra... ...y entonces empieza a jugar un poco con eso... Uh -huh. ...y busca pues las posibles causas de esa esquizofrenia moral... ...que para él está en la consideración de los animales... ...como una propiedad, tanto a nivel moral como a nivel legal... ...y luego pues la cura que él propone para esa esquizofrenia moral... ...que sería el principio de... ...de igual consideración y por lo tanto pues el reconocimiento de, de los derechos animales... ...que para él, él define que los derechos animales básicos pues serían eso, ¿no? ...a la vida, a la libertad y a no ser tratado como un medio para, para los demás. Uh -huh. Bueno, no sé, no quiero aburrir tampoco, ahí está el libro, la gente que le interese... Eh, en internet se puede encontrar eh, Online Para descargar Para descargar ah, muy bien Y también Se puede encontrar Para comprar en algunos puntos de venta O sea, la edición todavía no está agotada Y quedan ejemplares uh -huh. Y poco más Muy bien, sí, sí, la verdad que yo aquí haciendo una búsqueda rápida por Internet lo he visto, que está baratito por Internet. Me imagino que además es un tipo de lectura que es mejor tenerlo <coughs> en físico, en papel. Sí, es un libro que vale, eh, mm. o sea, son 364 páginas uh -huh. y vale 9 euros. Eso, o sea está genial. Está tirada la edición. Está bastante bien. Mm. Bueno, eh, pues entonces esto es todo de momento. Por, esta por este mes, ¿no? Por este mes, <risa> genial. Pues nada, muchas gracias por haberos venido de nuevo a los Estudios Centrales de Radio ELA. Gracias a ti. <ríe> y bueno, pues nos escuchamos, nos vemos el mes que viene, ¿vale? Venga, un saludo. Salud. Venga, chao. Say, Has entrado en la Casa de la Bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Bueno, pues aquí seguimos en Radio ELA, en el programa La Casa de la Bomba. Y después del especial antiespecista que han hecho los compis de la Asamblea Antiespecista de Madrid, una vez más, eh, continuamos el programa con la sección de agenda en la que os comentaré un par o tres de convocatorias para los próximos fines de semana. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Para el día 7 de mayo, miércoles, eh, concierto de los crudos en Gruta 77. Como ya sabréis, esto es una parte de las celebraciones del aniversario de Radio ELA y empezamos pues eso con este conciertazo de los crudos, obediencia y sudor, como he dicho, en Gruta 77. Continuamos las actividades del mes de mayo con el fin de los días 9, 10 y 11 que como han dicho las y los compañeros del Centro Social Ocupado La Quimera eh, harán también ellas y ellos los festejos de su aniversario y bueno pues ese fin de si acudís a la Plaza de Cabestreros os encontraréis un montón de actividades todos los días de viernes a domingo. para continuar con las actividades que habrá durante el mes de mayo, el 17 de sábado desde las 6 de la tarde en la Quimera también <risa> habrá una presentación comentada y un visionado del documental que han hecho Sin Silik y Ratia, eh, que es una radio que estaba en Norereta, vendrán unas y unos compis de allí para explicarnos lo que han hecho y para contarnos cosas de su radio. Después habrá una charla con diferentes radios de la zona de Madrid, un poquito de debate y después haremos radio en directo que eh, programas, pues pincharemos música. Bueno, esto en la Quimera de Lavapiés y también en la Quimera, el día 31 de mayo, sábado, desde las 6, primero habrá una charla sobre radios libres en Zaragoza, con compas de allí, y después habrá un concierto con Criatura, Grupo de Zaragoza, Duelo, eh, Tirso de Molina Hardcore y Colapso, desde móstoles Música Todo esto también en la quimera de Lavapiés. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con una cosa un poco especial. Durante los próximos programas y empezando en esta ocasión, eh, vais a poder escuchar una serie de, de capítulos que han hecho eh, contando un poco lo que está ocurriendo en Chiapas y lo que pasa con los zapatistas y demás. Eh, podréis escuchar voces de, de gente de por allí. Y bueno, pues estos son cinco capítulos, de momento son cinco, que se han currado desde Irola y Ratia. Y bueno, pues hoy ahora mismo escucharéis el primero de ellos y nada, eh, esto ya para acabar el programa, espero que os guste y nos escuchamos el próximo jueves con un poco de suerte. Venga, pues ahí vamos, ahora ahora veréis de qué estoy hablando. Os dejo con un poco de música y luego ya empieza el capítulo. Venga, que vaya bien, gracias por escuchar, chao. Con la pura gana de luchar, de ser parte de esta historia que va a cambiar este país de una vez por todas. Van a brillar los campos. ...las montañas, los ríos... ...con algo que no se conocía hasta ahora... ...que es la unidad... ...de toda la dignidad rebelde que hay en este país... ...se va a levantar otro México... ...y alguien... ...allá arriba... ...un estudioso... ...va a preguntar... ...cuándo empezó esto... ...si fue ese primero de mayo del 2006... ...si fue con la sexta declaración... ...si fue cuando en cada estado... ...en cada localidad la gente se organizó y cualquier respuesta en este sentido va a ser una mentira. Esto es el mañana de este país. <risa> Bailando las colinas del pueblo rebelde El soldado con se arrastra la acecho Disparando contra todo aquello que se mueva ante él Ya sea hombre, mujer, hermano o hermana, ordenes a cumplir El soldado está preparado para matar de gloria con su caos y al final de su cañón es el punto de mira que no le deja ver la realidad que es la miseria Campesinas maniatadas en un camino rural ya hacen muertas sobre un charco espeso de rojo Aviones y tanques Lluquen ni así no puede oír Murieron por querer sobrevivir Del hambre, de la miseria Del miedo a manos de un ejército Mándaron para su la rebelión ella, pero no es aquel tiempo el mundo quiere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 por la página de la Comisión Sexta del EZLN enlaceszapatista.ezln.org.mx Y también www.europa zapatista.org